Luna se fue a buscar a su amigo. Y ellos f u e d a r o n a la luna. Contaba la madre del piloto. Así que llamaron al profesor para que le preste una nave para p a s e a r El profesor f a n a l m e n t e le prestó una. A Spider-Hall no le parecía una buena idea. Pero Luna lo logró convencerlo para que él fuera el piloto de la nave. Así, los amigos de Luna l a acompañaron mientras se dirigían al final del cielo terrestre.